las hojas que has visto viejo rodar, se llevaron de ti el tiempo legal, pero lograr borrar tu risa de antaño, no podrán los años, ay, no podrán los años, pero lograr borrar tu risa de antaño, no podrán los años, ay, no podrán los años. Y anda sin pensar, se Viejos amigos que llevan el mismo coraje en la voz y la misma fuerza al canto. que adentro llevas tan solo corazón Quien te saluda dice volver de veras Sentí la mano buena, ay, la mano sincera Quien te saluda dice volver de veras Sentí la mano buena, ay, la mano sincera Yo sé que es esperado para ser feliz mi padre Y los que esperan saben que segura. el mismo coraje en la voz y la misma fuerza cantaron amor juntos la alegría de otro despertar juntos la tristeza de la